Luis, es el, lo que hizo Berna ¿es un apriete o es respetar la ley? Buen día primero ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Juan Pablo? Bien eh, Son las dos cosas eh, La ley eh, la constitución de la provincia establece un mecanismo de digamos para la firma de convenios con, con organismos nacionales o internacionales donde la provincia ahí vela en, en, en su digamos, tiene que ser confirmante, y por otro lado eh, pone en vigencia en un año electoral una especie de normativa con una amenaza eh, que realmente es un apriete para disciplinar a, eh, a intendentes y para ponerle un límite a la avanzada que está haciendo el Gobierno Nacional eh, en esto de reunir su estructura eh, provincial con caja. Entonces, lo que estamos hablando acá del tema de fondo es el federalismo. Si nosotros tuviésemos, como corresponde en cualquier eh, federalismo serio, la automatización de fondos, no habría diputados del gobierno nacional eh, ofreciendo caja para eh, cooptar dirigentes, intendentes y demás. Y si el gobierno de la provincia también cumpliera con la automatización de todos sus recursos, no tendríamos eh, pueblos justicialistas con abultados aportes, mientras que algunos del FREPAM, como Santa Rosa, no ha recibido absolutamente un peso. Por lo tanto, acá eh, no hay eh, demonios y santos, sino que todos hacen su juego en un año electoral. Algunos apelan a la aplicación de normativas y aprietes, Otros apelan a la utilización discrecional de recursos de todos los argentinos o de los, todos los candidatos. Luis, más allá de esta cuestión, que fue uno de los temas centrales del discurso del gobernador, ¿cuál es tu reflexión, tu mirada, qué escuchaste o qué pensabas escuchar y no ocurrió en el mensaje del otro día? Sí, eh, y es, escuché un discurso, un discurso electoral. Sí. Sus, hubo dos o tres ejes uno de esos fue eh, anuncio de obras anuncio de obras que apelan a la desmemoria de los pampeanos porque las obras son eh, las obras que anuncia son las obras fracasadas del gobierno justicialista, megastadio hospital las rutas provinciales eh, anuncio inversiones vinculadas a eh a sañar la, la, la cuestión ambiental de, de la ciudad de Santa Rosa, que mucho tiene que ver con el acueducto Río Colorado, cuando confronta con eh, el planteo que están haciendo los vecinos de Hacha de no utilizar el acuífero, eh, tiene que ver también con el fracaso de esa obra que nunca se terminó de investigar y jamás tuvo responsables concretos eh, de una obra que nos ha afectado tremendamente a los santarrosenos. Eh, por otro lado... Eh, apela también a un, a un recurso que nosotros decimos eh, que está muy bien, pero es un recurso un poco populista. Cuando hablamos de la lucha por los ríos, eh, que ha sido uno de los ejes de este gobierno, eh, que está muy bien defender eh, el interés de la Pampa en, en términos de los recursos hídricos que, que, que se nos han venido, eh, digamos, restringiendo desde las provincias con, que tienen el río arriba, por decir San Luis o decir Mendoza concretamente, eh, no hemos tenido ningún avance concreto en eso, sin embargo hemos hecho actos, shows, eh, afiches y toda una campaña millonaria eh, vinculada a los ríos, que está muy bien, pero que eso hace que se, desin, se desatienda digamos en la agenda pública los servicios indispensables que no funcionan eh, como corresponde, Estamos hablando de salud, la falta de médicos, falta de medicamentos, la cantidad de, de, de quejas por los, los déficits de edilicio. Estamos hablando de educación, donde tenemos la, casi un 45% de chicos que hoy no está estudiando en el nivel secundario y que no tenemos manera de escolarizarlos y eso genera todo un problema adicional, eh, ya que un chico que está en edad escolar y no está en la escuela, es una bomba, sometido a lo peor de, esta, de la putrefacción de esta sociedad. Eh, también se refirió a la carne con hueso, la carne con hueso, que hay una barrera, que es cierto, es una aduana, que es ilegal, es inconstitucional, y hay que plantearlo en esos términos, eh, pero el argumento de la lucha contra Río Negro, para que levante esa aduana, y con Nación, eh, es porque se les está impidiendo, dice Berna, que los patagónicos compren asado a 80 pesos. Bueno, si es así, ¿por qué no lo compramos los pampeanos a 80 pesos? Que lo tenemos al lado, y ni siquiera tenemos que pagar el flete. Por lo tanto, cuando vos abrís esa aduana, también se abre para, Río Negro, eh, perdón, para Entre Ríos, para Córdoba, para Buenos Aires. Eh, no es que con eso vamos a desarrollar la industria frigorífica por sí mismo. No sé si se entiende. Sí, está claro. Eh, bueno, y después toma la bandera de los derechos humanos bueno, ya elegiste ministros uh -huh. cuando elegiste el ministro que debe eh, velar por la seguridad de los campeanos eh, donde se ha plagado toda una gestión de arbitrariedades de ilegalidades en relación al respeto a los derechos humanos eh, la verdad que es, es un discurso que, que no se condice con, con su práctica concreta o con su concepción de los derechos humanos pero bueno Eh, en todo el discurso siempre eh, decía eh, salud, pero nació algo. Eh, decía educación, pero nación algo. Fue un discurso de eh, posicionamiento electoral, donde claramente eh, se pone del otro lado del gobierno nacional, pero poco nos deja a los pampeanos, por eso decíamos un discurso donde no se anuncia nada nuevo, donde no vemos que vaya que vaya a, a, vayan a existir a partir de, de este nuevo periodo, eh, digamos, políticas de Estado que vayan a mejorar en algún aspecto algo de la vida de los pampianos. Bien, Luis, te consulto, a lo mejor es muy temprano en, lo, en el año, pero es un año de elecciones, ¿cómo te imaginás la situación del FREPAM a su vez de cambiemos, a su vez del del radicalismo y el pro, ¿cómo, cómo la ves venir y en todo caso cuáles son las decisiones que ya tiene tomadas si es que las tiene tomada el socialismo, sí el socialismo tiene una decisión tomada que es el FREPAM, eh, ratificamos el FREPAM y, y creemos que, que el FREPAM debe continuar, lo Es cierto eh, que también hay un debate en otro de los partidos del FREPAM, que es el radicalismo, que tiene una mayor preponderancia sobre, sobre esta coalición, donde algunos eh, hablan de conformar Cambiemos y otros plantean sostener el FREPAM lejos de Cambiemos, eh, por lo menos en el ámbito del distrito pampeano. Eh, es, estamos atentos a esa discusión, La, nuestra decisión es el FREPAM, Si institucionalmente se nos comunicara algún día la salida del radicalismo, eh, bueno, evaluaríamos, digamos, eh, de, de qué manera continuar, pero de ninguna manera el Partido Socialista va a integrar Cambiemos. Eh, Cambiemos es una coalición nacional que ha, tenido uno, ha tomado un rumbo ese gobierno, que lejos está de poder coincidir. Eh, digamos, con el enfoque que le ha dado desde lo económico, desde lo social y desde lo institucional el gobierno de Macri. Por lo tanto, allí el socialismo no va a participar. Eh, eh, esperemos que se prioricen la, los armados provinciales, las estrategias provinciales y la historia que tiene el FREPAN en la provincia. Luis Solana, gracias por estos minutos. Si te queda agregar algo más, te estamos escuchando. Eh, No, no, no, no. agradezco a ustedes la, la entrevista y a disposición como siempre. Muy bien, gracias. De vuelta sí. le decimos a Luis Solana, diputado por el socialismo, analizando lo que dejó el discurso del gobernador Carlos Bernal. Hemos escuchado sobre este tema, como siempre.